Leandro, bueno, eh, una derrota amplia en un estadio donde le cuesta ganar a muchos equipos, pero enfrente hoy hubo un rival que eh, hizo pero... todos los deberes bien, ¿no? Sí, está claro que es el mejor equipo del país. Y bueno, es el mejor equipo del país y, y hoy a, a gran nivel y es, es muy difícil jugarle. Eh, y bueno, para jugarle a este equipo tenés que hacer las cosas muy bien, muy bien, y nosotros tampoco le hicimos tan bien. Entonces, bueno... cuando vos no haces las cosas bien contra un gran rival, perdés por la diferencia que perdimos hoy. Eh, no es excusa, porque los jugadores son los que están, pero también te faltaron dos jugadores importantes en lo que es la rotación y por ahí con un, con un jugador como Marín, que es un poquito más alto como para poder empardar un poco la, la altura de Quinza. Eh, que los nueve que entran suman, porque tanto contra Peñarol como contra hoy, cada uno de los jugadores que metió Kimza a la cancha eh, hicieron cosas positivas para el equipo. Sí, pero... Pero acá no se perdió por la ausencia ni demás. No, no, ya lo sé, ya lo sé. Se perdió porque, porque el rival fue superior y podría haber sido superior igual nosotros teniendo una relación más larga. Nosotros no estamos jugando bien colectivamente, pero hoy los jugadores hicieron un gran esfuerzo porque contra este equipo tres veces nos pusimos en juego. Es muy difícil y ya después no, nos dio, no tuvimos más resto para, para tener otra, otra vez la levantada que... que necesitábamos en el final como para para llegar a los cuatro últimos minutos a ocho puntos y ver qué pasaba. Eh, hablaba con Silvio Santander cuando apenas terminó el partido y me decía, me gusta cómo juega Quilmes, porque yo le dije en un momento determinado, eh, Leandro probó, te corta bastante el recorrido, se pone menos de, de doble dígito con un equipo bajo, rápido, empiezan a correr la cancha te meten en punto de contraataque, te presionan a la salida del gol y le dio un poquito de resultado y viene del otro lado Fernández Chau y te clava dos triples, o sea, eso te, te, te liquida mentalmente, ¿no? Ellos tuvieron, metieron 17 triples con un 67%... De... ¡Tremendo! Se hace cuesta arriba, ¿no? Contra un equipo que está tan bien. Pero bueno, nosotros teníamos que probar cosas, teníamos que, que probar variantes, porque de la forma que teníamos, no, el juego no lo ganábamos. Y bueno, buscamos resultados dentro, buscamos variantes dentro de las posibilidades que teníamos hoy. Y bueno, y no, no, no, no, no funcionaron. por la contundencia que tiene este equipo. Más allá de, del trabajo, que sabemos que lo hace muy bien, ¿cómo, cómo se revierte este tipo de situaciones? No, no, nosotros no, no. Eh, perdimos de local contra un gran equipo. Nosotros tenemos ahora tenemos una gira de cuatro partidos seguidos afuera. Por eso, te viene una difícil. gira, claro. Va a estar difícil. Pero bueno, es la liga que tenemos... Eh, no hay que desesperarse cuando uno pierde un par de partidos seguidos, ni tampoco pensar que es el mejor cuando gana tres o partidos seguidos. Hay que estar tranquilo porque el formato es raro y es muy largo. Esto termina en mayo, o sea que todavía falta muchísimo. No terminamos, no estamos ni en la mitad de la fase regular. Hay que estar tranquilo y seguir trabajando. Eh, de los que están, ¿vas a recuperar a los jugadores? ¿Cómo viene el tema de los lesionados? No, ninguno de los dos va a poder viajar. Eh, todavía tienen para para unos días más, así que la gira la vamos a hacer con el equipo como estamos. Gracias Leandro. No, gracias a vos. Gracias.